Y en muchos, La Otra Oreja. Y muy feliz 36 de diciembre del 2020. Seguimos en esta pandemia. Eh, bueno, en este programa llenado de versiones sonoras. Un programa de mucha música y algunas palabras. Nuestro mail, otrooreja.gmail.com En el Facebook somos La Otra Oreja. Y saludamos a las otras orejas que van de la Patagonia rebelde a Nueva York A las proximidades de Nueva York Bueno y tenemos saludos, abrazos a todos y a todas Las que hacen posible que cada semana se levante la otra oreja En las ondas arcianas liberadas Desde que huelga, desde el monstruo de la Ciudad de México Abrazos eh, a los compañeros mexicanos, compañeros y compañeras ¿De qué huelga? Bueno, y estamos aquí transmitiendo desde Radio de la Azotea La primer azotea en planta baja Y en la nueva normalidad antipandémica, la operación técnica de Lucas Durso En la locución está Liliana Daunes y Quique Pesoa. Yo soy Lara eh, Lara también, también está Lara Edu Nashman Sí, yo, eh, bien, te salió bien Lara, bien, bien Bueno, estamos ofreciendo el libro Dibujos Urgentes, Testimoniar en Juicios de lesa humanidad. Eh, bueno, y, y este no es un año nuevo, eh. los, que se, los que se renuevan son las fuerzas para enfrentar las nuevas luchas. Así comenzamos la otra oreja de hoy. ¿Estás escuchando desde la otra oreja? <risa> La Otra Oreja Argenta Y vamos a... Estuvimos con Federico Moyano Un músico, cantautor Mi nombre eh, es Federico Moyano Bueno, últimamente me vengo dedicando A la composición de, de temas populares Suerte acá en, en, en La Otra Oreja este, Hemos tenido la, la suerte de poder darle difusión A algunas canciones este, Estoy muy, muy contento de que, de que sea este el programa donde poder difundir estos, estas canciones que llegan a un público particular. La Vidalita es una composición que hice hace algunos años. Este, tuve la suerte de que Javier Calivari, un arreglador, un profesor de piano en Mar del Plata, se haya interesado en querer hacer un arreglo específico sobre el tema. Y después, bueno, tuve la suerte de que Marita Moyano haya querido también cantar la canción. Yo, eh, desde, desde que Javier hizo el arreglo, ya lo consideré haber ganado un premio el arreglo que Javier hizo sobre la canción. Y también consideré un premio que Marita haya querido también grabar la canción. O sea, parece que la canción algún mérito tiene para que esta figura y estos personajes tan reconocidos en Mar del Plata se hayan interesado por este tema en particular. Presentamos la canción al Festival de la Canción Argentina 2020 y tuvimos la suerte de quedar finalistas entre los 10 seleccionados a nivel nacional. Y bueno, bueno la, la vidala es un ritmo norteño y la vidala chayera es un ritmo riojano. La vidala se considera una célula rítmica norteña que aparece en la mayoría de los ritmos folclóricos, como célula. Después, bueno, cada ritmo tiene particularidades. Eh, yo tomo el elemento este de la palabra, del verso de la vidala y lo utilizo como metáfora para describir algunas emociones que por ahí este, podemos atravesar durante el día. Considero que por ahí en, en algunas este, cosas cotidianas que hacemos, en algunas acciones cotidianas, Eh, reparan elementos emocionales En los que por ahí pueden ser, servir Para describir eh, emociones Que tengamos en común Luego la yo puse Respira en la pava que me da calor ¿no? La vida en el día sale con el sol Respira en la pava que me da calor La vida en el día Sale con el sol Respira en la pava Que me da calor Respira en la pava Que me da calor Tarde tiene buen color. De ocaso el trabajo se funde en mi voz. De ocaso el trabajo se funde en mi voz. La vida lita en la noche es una oración con vino y guitarra del pecho salió. salió la vida lita en el sueño, sabe, sabe bien, sabe que crece el dolor en mi ser, sabe que crece el dolor en mi ser, la vida lita una vez, una vez se perdió, perdida ni en el corazón, perdida. La vidalita en la noche, la luna me dio, golpeando la caja hasta que salga el sol, golpeando la caja hasta que salga el sol. La vidalita en el día sale con el sol, respira la pava que me En la pava que me da calor. Estás escuchando desde la otra oreja. La otra oreja argenta. Fue amigo entrañable de Osvaldo Bayer, discípulo del Cuchile y Chamón, intérprete de Ariel Petrocelli, siempre militante de los derechos humanos. A los 72 años falleció en Buenos Aires, víctima del COVID, el compositor, poeta y militante popular salteño Raúl Jerónimo Fernández. El negro o el indio había... Había contraído el COVID y estaba internado desde diciembre último. En vísperas de Navidad difundió desde el hospital la que sería su última obra. Y pidió a sus allegados que la viralizaran. Que recuerde el hombre que alguna vez fue niño, deseó. Este tema fue dedicado a Osvaldo Bayer, su entrañable amigo, a quien cuidó amorosamente en sus últimos años. Presentamos al querido Raúl Jerónimo Fernández, un, un tipo de perfil bajo que, que rondábamos los jueves con las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. De Raúl Jerónimo Fernández, paz. Paz, que me dueles, impotente y estrujado. Mi corazón te insiste. Paz, solo así, insistentemente, aún muriendo de guerras, vivo. Paz, solo pido que recuerde el hombre que alguna vez fue niño. Por Armenia, por Artsakh, Por el mundo. Haz que me dueles, impotente y estrujado mi corazón. un lo pido, que recuerde el hombre que alguna vez fue niño. Y estará con más pájaros, primaveras y lluvias y estarán los poetas y los niños empujan el tiempo al júbilo, la eternidad. Para intentarte siempre paz, y estaré con más pájaros, primaveras y lluvias, y estarán los poetas y los niños empuja el tiempo en júbilo, la eterna. prae vas estaré por pasar dime que tuyas y y los el viento es julio, la desde la otra oreja. Raúl Jerónimo Fernández, el negro o el indio... ...siendo muy joven fue parte del grupo Génesis... ...de aquí, de, de Argentina, ¿no? Con Ariel Petrocelli habían compuesto la obra Pedro el Campesino... ...ya en la época de la AAA y cuando iban a presentar la obra... ...habían puesto una bomba en el teatro... ...donde iban a presentarla... ...bueno, para tratar de, sor de sortear la censura... ...la obra fue rebautizada como... ...Luisito Ternura, en vez de Pedro el Campesino... ...bueno, también fue censurada... ...era muy talentoso, tenía una voz impresionante... ...y una creatividad invaluable... ...Raúl fue también alumno del Cuchi Leguizamón ...que era vecino en la ciudad de Salta... En el 2002 el indio Fernández conoció a Osvaldo Bayer... ...y no se separó más... ...lo cuidó y lo amó como amigo, como hermano, como hijo... ...como un hijo más... ...más que Osvaldo... ...hasta que Osvaldo fallece, ¿no? Mientras estaban en la Argentina... ...Osvaldo Bayer y Raúl iban todos los jueves... ...a la Marcha de las Madres de Plaza de Mayo... ...y como mestizo que se reconocía... ...con sangre colla en sus venas... ...habló también de la identidad... El tema de la identidad no pasa por el color de piel, decía el negro. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Cómo proyectamos, cómo territorializamos nuestro interior. De eso se trata. Durante años, a través de la escuela positivista, Sarmientina Positivista, nos han enseñado a mirar afuera. Es hora que, a, que empecemos a mirarnos adentro. Y, terri ...y territorializar nuestro interior. Así decía el negro Raúl Jerónimo Fernández... ...que acaba de fallecer. Y, y vamos a escuchar... Eh, ...en un tema que él tuvo algo que ver... Eh, fue de Ariel Petrocelli, un compañero de él... Eh, interpretado por Daniel Toro, Cuando tenga la tierra. Lo conocemos por Mercedes Sosa, ¿no? Acá por Ariel Petrocelli, una viejísima versión de los 70. Cuando tenga la tierra, sembraré las palabras que mi padre, Martín Pierro, puso al viento.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 Cantar. -o. Cuando tenga la tierra, sucederá en el mundo el corazón de mi mundo. Desde atrás, de todo el olvido, tocaré con mis socco en lágrimas todo el horror de la lástima. Y por fin me veré, campesino, campesino, campesino, campesino mirar la noche en que nos acostamos para hacer los hijos Campesino, cuando tenga la tierra guardaré la luna en mi bolsillo y saldré a pasear con los árboles y el silencio y los hombres, y los hombres conmigo Cuando tenga la tierra viajaré a las estrellas astronauta de trigales, luna nueva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 Contará, contará, contará, contará. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y en este programa el primero de el primero de este año para muchos para otros será el segundo o el tercero de, de este 40 de diciembre del, del 2020 vamos a presentar eh, dedicado a Jorge creo que lo pasamos una vez pero a pedido del público LUNFARDA orquesta TÍPICA ¿sí? Una milongaza, la milonga del protocolo, no del proctólogo, ¿eh? La milonga del protocolo. Ahí está, por la otra oreja. A ver, Guillermo y Aurora. ¿eh? La onda del 20 es agua y jabón, barbijo, distancia, chocar de los codos y en el alcohol. Nuestra paciencia se pone a prueba al prepararse para el ritual. Muero por verte, mas no juego con la suerte Salgo en de carnaval Tenga cuidado, no me rompa el protocolo Que el bicho raro gira gira sin parar Atenta y su cara no debe tocar El pliegue del codo será un refugio si vas a estornudar Me cuido bien de no romper el protocolo si usted que no me quiero contagiar. Hay que aguantar hasta que llegue la vacuna, que vacunados nos podremos abrazar. Cuídese bien y no me rompa el crónico. Dígase lo bien es por usted y los demás. Me voy a agradecer por esta vida disfrutar las cosas simples y espantar la enfermedad no se relaje cumpla bien el protocolo hoy nos mata esta pandemia además de la humedad lavarse las manos con agua y jabón usar la bandina mezclada con agua y en guardar distancia hablar de lejos quedarse en casa no viene mal la Muzica de ovo sin nada más. Sea Se que no me rompa el protocolo Que esta milonga aun no quiere terminar encuentro en pantalla sin mate de a dos Sin piel ni fragancia, no a que justo me agarre la tos Te cuido bien de no romper el protocolo Cuide usted que no me quiero contagiar Hoy que aguantar, hasta que llegue la vacuna. que vacunados Nos podremos abrazar. Cuídense bien y no me rompa el trato, por favor. Piénselo bien, es por usted. Que brindar y agradecer por esta vida Disfrutar las cosas simples y empantar la enfermedad No se relaje, cumpla bien el protocolo Hoy no mata esta pandemia además de la humedad La onda esos metros de separación Y yo por besar daría un pedazo de mi corazón la otra oreja latinoamericana. La revolución cubana cumple 62 años, quizá la mayor gesta protagonizada por los pueblos latinoamericanos, la única que triunfó y cambió las bases económicas y sociales, expulsando al imperialismo que la mantenía en el atraso y la miseria para las grandes mayorías, expropiando los grandes monopolios ...y capitalistas... ...la única que solo de esta manera... ...pudo conquistar entre otros muchos derechos... ...el pleno empleo... ...la tierra para quienes la trabajan... ...salud y educación gratuitas y universales... ...al igual que la vivienda... ...por el proceso iniciado el primero de enero... ...del 59... ...significó en apenas tres o cuatro años... ...un cambio de base radical para un pueblo que... ...a excepción de la capital vivía asolado por la desocupación masiva, el analfabetismo, la desnutrición y la muerte por enfermedades curables, donde la dependencia y sumisión al imperialismo yanqui era tal que La Habana era conocida como un gran burdel, donde los marines y ricos estadounidenses se divertían a sus anchas con total impunidad. El triunfo de la batalla de Bahía de los Cochinos, acción cumbre de las milicias revolucionarias, demostró que todo aquello había terminado definitivamente y que no es tan fácil derrotar a un pueblo insurrecto, por más que la maquinaria militar que tenga el enemigo. Bueno, por su profundidad, la Revolución Cubana se convirtió en el mayor símbolo de la lucha de todos los pueblos latinoamericanos, y aún más allá de nuestro continente. En homenaje a esta gesta, vamos a escuchar el último tema eh, grabado en Cuba, de Virulo. A ver, escuchamos. Ahí está. Virulo. Con Cuba no te metas. El presidente ha anaranjado Viendo que las elecciones las perdió Solicita a los que le hacen los mandados Que se apuren pues la fiesta terminó Y mirando que se va a acabar el varón Han formado un titingo Se han negado a abandonar la Casa Blanca A la silla del despacho se amarró Los pelitos que le quedan los arranca, bataleando por la rabia que le dio, y mirando a Cuba con sus patas blancas, de cabeza se tiró. El que tenga confusión que se confunda, el que quiera claridad que venga a ver. La jugada no es compleja ni profunda, está claro cómo quieren proceder. Con lo falta que nosotros los dejemos Y eso no va a suceder Con la conga de los hoyos no te metas lo tuyo cubano no te metas, no te metas. que no te metas con mi tierra que mi Cuba se respeta Viniendo tú conmigo no te metas uno donde me, oh, no. me, no me Hey hoy mi que toma alegría no te molesta Escuchando desde la otra oreja. Y saludamos a Isa de la Plata que está sintonizando, Chuza desde acá, desde el desde el sur de la ciudad de Mar del Plata. Hola Río. Hola Río. Eh, Aristimuño eh, Gladys desde mm, ...desde el sur, desde General Roca creo que está... ...está Manu Novara, desde Buenos Aires... ...Jorge, eh, Jorge el bailador tanguero... Sí. ...que dice, sí, sí río, ¿no? Dice, viva el 62 aniversario de la Revolución Cubana... ...y espero ansiosamente el tangazo, ¿no? Pasamos una, una milonga... ...y me dice que hay una versión extraordinaria... ...de Los Trovadores, de Cuando Tenga la Tierra... Nosotros pasamos la versión original de Ariel Petrocelli, este, eh, donde Raúl Fernández era parte, ¿no? Eh, bueno, y está Mónica desde Córdoba, Nadia, desde Buenos Aires, Santiago, desde acá... Eh, Cori también, eh, Luz desde México, desde Tlaxcala, Sandra desde Honduras. Sí, Su sí, sí, Rios, sí, claro, está Susan desde Gessel, Cristian Media desde Buenos Aires. Fede Moyano también poniendo la otra oreja, Graciela poniendo la otra oreja también, Rocío desde México, desde Guanajuato, Walter... Eh, Carlos Prada, Dalia, Dalila, Silvana, Leticia, y ¿qué? ¿Qué dijiste de Río? Fue. Sí, bueno. Este, mmm, bueno, y ¿Cuál es la mirada de Eduardo? Bueno, está viendo. ¿Y por ¿Qué se presenta así? Bueno, es la mirada, es la otra oreja, no es la mirada, ¿eh? eh bueno, está Maggie también poniendo la otra oreja, eh, mmm, por los barrios del norte y del oeste de, de desde Mar del Plata y Gladys dice "Sí en General Roca, fisque menuco". Bueno, y así pasamos a la otra parte de la otra oreja. ¿Estás escuchando desde la otra oreja? La otra oreja zapatista. Y se cumple un aniversario más del levantamiento zapatista que el primero de enero del 94. Y este primero de enero del 2021, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional hace una declaración por la vida y empieza diciendo a los pueblos del mundo, a las personas que luchan en los cinco continentes, hermanos, hermanas, y compañeros, compañeras, Durante estos meses previos hemos establecido contacto entre nosotros por diversos medios. Somos mujeres, lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, travestis, transexuales, intersexuales, care y más. Hombres, grupos, colectivos, asociaciones, organizaciones, movimientos sociales, pueblos originarios, asociaciones barriales, comunidades y un largo etcétera que nos da identidad. Nos diferencian y distancian, nos distancian tierras, cielos, montañas, valles, estepas, selvas, desiertos, océanos, lagos, ríos, arroyos, lagunas, razas, culturas, idiomas, historias, edades, geografías, identidades sexuales y no raíces, fronteras, formas de organización, clases sociales... Poder adquisitivo pre Prestigio social Fama, popularidad Seguidores, like, monedas Grado de escolaridad, formas de ser Quehaceres, virtudes, defectos Pros, contras, peros Sin embargo rival Rivalidades, enemistades Concepciones Argumentaciones, contraargumentaciones Debates, diferendos Denuncias, acusaciones Desprecios, fobias Filias Elogios, repudios, abucheos, aplausos, divinidades, demonios, dogmas, herejías, gustos, disgustos, modos y un largo etcétera que nos hace distintos y no pocas veces contrario. Solo nos unen unas muy pocas cosas. Así empieza el, el llamado de los pueblos zapatistas y vamos a escuchar de dos vientos de voz y fuego el himno zapatista en versión en una versión de carabina 3030 aquel tema de 1910 resignificado por los zapatistas Hace 20 años exactamente eh, conocí a gente de la red de Solidaridad con Chiapas y que uno de ellos me dice, ya se mira el horizonte, combatiente zapatista, música para mis oídos un lujazo, abrazos rebeldes y fraternal. Fabio, hace 20 años, eh, después de su experiencia, bueno, me invito a... Me invito, no, me incitó a ir a Chiapas a conocer eh, lo que estaba pasando ahí, ¿no? Eh, bueno, y los, los zapatistas siguen diciéndonos en la declaración por la vida del primero de enero, de este último primero de enero, eh, dice, solo nos unen muy pocas cosas. El que hacemos nuestros dolores de la tierra, la violencia contra las mujeres la persecución y desprecio a los diferentes en su identidad afectiva, emocional, sexual, el aniquilamiento de la niñez, el genocidio contra los originarios, el racismo, el militarismo, la explotación, el despojo, la destrucción por la naturaleza, el entendimiento de que es un, de que, de que es un, un sistema el responsable de estos dolores. El verdugo es un sistema explotador, patriarcal, piramidal, racista, ladrón y criminal. El capitalismo. El conocimiento de que no es posible reformar este sistema, educarlo, atenuarlo, limarlo, domesticarlo, humanizarlo. El compromiso de luchar en todas partes y a todas horas, cada quien en su terreno, contra este sistema hasta destruirlo por completo. La supervivencia de la humanidad depende de la destrucción del capitalismo. No nos rendimos, no estamos a la venta y no claudicamos. Así empieza, así seguía la carta, la declaración por la vida del ejército zapatista de liberación nacional. Escuchamos, primero de enero los continuadores de los veteranos del sur, por la otra oreja. Y los zapatistas invitan a quienes comparten las mismas preocupaciones y luchas parecidas, a todas las personas honestas y a todos los abajos que se rebelan y resisten en los muchos rincones del mundo a que se sumen, aporten... ...apoyen y participen en estos encuentros y actividades... ...invitados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional... ...y a que firmen y hagan suya una declaración por la vida... ...desde uno de los puentes de dignidad... ...que unen a los cinco continentes. Eh, bueno, así... ...así firman los zapatistas... ...invitando a firmar en, en la página enlacesapatista.org. Bueno, y dice, desde diversos disparejos, diferentes, disímiles, desiguales, distantes y distintos rincones del mundo, en arte, ciencia y lucha en resistencia y rebeldía. Vamos a escuchar ahora, a salario mínimo, declaración de principios. Un grupo muy solidario con el zapatismo. ¿eh? Salario mínimo desde México. Declaración de principios. Vreau atât notis de ternura ...otra oreja latinoamericana. Y estamos recordando el primero de enero de 1994... ...el día del alzamiento zapatista en México... ...y del primero de enero de 1959... ...la Revolución Cubana... Y gracias a Isa de la Plata, que nos manda un tema de Alejandro García Villalón. Este cubano, eh, humorista y cantautor cubano, miembro fundador de La Nueva Trova, con eh, bueno, un arquitecto también, ¿no? Conductor, guionista, director de programas televisivos y compositor de algunas películas y, y dibujos animados. Eh, bueno... Eh, Virulo, humorista cubano, que gracias a Isa nos comparte esta canción. Ahí está, por la otra oreja. Virulo, recordando el primero de enero del 59, la revolución cubana, por la otra oreja. El se creyó Superman, volando sin naso buco, y es que tenía este bacán, cerebro de seboruco. No se lavaba las manos, porque era medio cochino. Y mantener la distancia, no le importaba un comino. Portate bien, nacere, portate bien, mi nena, portate bien, o quieres volver a la cuarentena. Portate bien, nacere, portate bien, mi nena, portate bien, o quieres volver a la cuarentena. Formaba la recolata y se trepaba en la mesa, cosía y estornudaba y salpicaba a la gente, a todos los bautizaba, aunque no fueran creyentes. Pórtate bien, hace, portate bien, mi nena, pórtate bien, o quieres volver a la cuarentena. Portate bien, canseré, portate bien, mi penapate bien, o quieres volver a la cuarentena. La vida pasando, o quieres la cola creciendo, o quieres seguir engordando, o quieres los presos subiendo, o quieres las escuelas desiertas, o tres. No quiere la epidemia de vuelta. No las fronteras cerradas. No quiere. Sin fiesta y sin noche buena. quieres. Gastando megas en red. No quiere cerrarte entre paredes. No volver a la cuarentena. El virus sigue allá afuera. Y tú en vez de combatirlo, actuando de esa manera. Te encarga de repartirlo, seguro estoy que va. quiere que tú te encamines, piensa en Chango y Emaya, compadre y no contamines. Portate bien, hacer el portate bien, mi nena, pórtate bien, o quieres volver a la cuarentena. Pórtate bien, haceré pórtate bien, mi nena pórtate bien, o quieres volver a la cuarentena. Ni loco contigo Siempre me gritás Bata de gritarme, sí Bueno, eh, estamos despidiéndonos De esta otra oreja Clavis eh, dice Vamos a Cuba ¿no? Sí, antes que se termine El, el Estado Obrero ¿no? Antes que Antes que gane el capitalismo Allá también Bueno, e, Isa de la Plata Dice, muy hermoso este primer Programa del 2021. Salud y viva la revolución. Viva. Bueno, y vamos a escuchar una versión. Ya, ya, tenemos que irnos, ¿no? ¿Nos quedamos una hora más? No, no, no. Este... Vamos a escuchar una versión que nos llega desde Barcelona. Una orquesta um, gitana. Klezmer. Eh, que alguna vez pasamos aquí. Eh, Klezmer es una es una música típica de, de Hungría, de Polonia, de los pueblos judíos, de, de, de Asia. Hasta siempre, nos dice, de, la versión de, de Carlos Puebla, Gypsy Klezmer Orquesta, una versión maravillosa, escucha ese clarinete. maravillosa versión Chipsy Klesmer Orquestra nos dice hasta siempre hasta la victoria siempre aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le pese a ver cual la muerte y aquí se queda la Despierta para verte Am presat unde la firme.